Saludos a la audiencia de Farco. En el noroeste del conurbano bonaerense, el intendente de José C. Paz, Mario Igi, pretende cerrar las salitas de primeros auxilios. En el mes de abril, en la apertura del Consejo Deliberante, el intendente dio a conocer un proyecto en el cual prometía seis hospitales de media atención. Una vez finalizado, cerraría las 23 salitas de primeros auxilios para convertirlas en jardines de infantes. Nos fueron sacar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 Cuando llegamos al hospital ya puede ser muy tarde. En el mes de octubre, el intendente se reunió con los profesionales para contarles su decisión y ofrecerles que renunciaran a los centros de salud para ser recontratados como monotributistas dentro de los hospitales. La semana pasada comenzaron a vaciar los centros de salud, llevándose los tubos de oxígeno que en muchos casos fueron comprados por los propios vecinos y la leche de los centros para abastecer los dos primeros hospitales. A partir de esta decisión, los vecinos y trabajadores de la salud, junto a diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales, marcharon en el día de ayer hasta el municipio bajo la consigna sí a los Hospitales, no al cierre de las salitas. El intendente recibió 12 representantes de diferentes barrios. Marcelo es un promotor de salud y esto decía después de la reunión con el intendente. El señor intendente está vaciando los centros de salud y no lo tiene reconocer. El señor Intendente no hizo más que negarnos todas las cosas que nosotros le presentamos como prueba Los remitos que hay de que se están llevando los tubos de la salita, la leche en polvo. Sabemos que están capacitando al administrativo de los centros de salud para pasar a trabajar en los hospitales y que si hoy los trabajadores de la salud de Concepaz no están acá es porque tienen miedo y porque acá se trabaja con el miedo y le meten presión a todos los trabajadores y las trabajadoras para que no se expresen. Los vecinos consiguieron en la audiencia con el intendente el compromiso de no cerrar las salas. reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.